Y, por otra parte, no es lo mismo anticiparse con un aumento de sueldos eh, y, evidentemente, evitar un conflicto en donde parece, y de alguna forma más que parecer es así, que el aumento fue arrancado a través de una medida de fuerza efectuada por eh, la bonaerense y una serie de gente, muchos de ellos eh, fuera de la fuerza y que actúan directamente dentro del PRO. De manera que me parece que, eh, como te diría, eh, en un caso debió ha haberse actuado por separado, y en otro caso debió haberse actuado todo junto. El gobierno lo hizo al sí. revés. Esa es mi crítica. Está, de acuerdo. ¿Y Bernie, que finalmente? Bernie, ¿qué haríamos con Bernie? Y me parece que más allá de que seguramente es un hombre valioso en algunos aspectos, una situación como la que se vivió en líneas generales y vinculado a fuerzas de seguridad lo habitual que este tipo de cosas le cueste la cabeza tanto al comisario, bueno, al jefe de la Bonaerense como al ministro al cual reporta. Queda limada la perspectiva política del de funcionario Mira, en la Argentina la verdad es que yo no me animo a decretarle un acta de defunción política a nadie, a nadie. Uh -huh. Y Bernie, Bernie ha hecho una actuación muy importante, ¿no? Uno lo veía como una especie de rambo en cada uno de los lugares de conflicto, incluso en los que no le correspondía a él también actuaba, y a la noche se paseaba por todos los canales de televisión, era impresionante verlo, de pronto ibas girando con el control remoto y a una hora estaba en un canal y, y una hora y media después estaba en otro, bueno, indudablemente se, se, el hombre se se estaba jugando, ese, ese, me parece, y accionar, era absolutamente legítimo, eh, por otra parte, hacer se, candidato a diputado se, se, en las elecciones del año que viene, o una una ambición mayor que era ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2023 eso es legítimo uh -huh. eh, ahora eh, es que se cuestionó bastante que recorriera los medios con tanta intensidad con tanta asiduidad a mí me parece que cuando vos, una cosa es que vos eh, tengas presencia y otras cosas es que tenga una sobreexposición me parece que que Berlín eh, tenía una sobreexposición este incluso ayer en el reportaje de, de Romina Mangel el hombre tiene todas las características de un hombre de acción no lo demostró en el medio del conflicto, pero fíjate que está ahí durmiendo en un, en una especie de colectivo donde tiene todo baño este escritorio ahí en, el, en las zonas calientes del gran buenos es eh, todo eso habrá bien de él pero Eh, en el momento en que su presencia debió ser muy importante, por lo menos públicamente, no se vio eso, ¿no? ¿Y qué opinión te merece la Contracara, Sabina Frédéric? Eh, mira, eh, yo creo que en este, en, este en este gabinete que tiene el Presidente, Ah, y, y me parece que es un error tanto de, de Cristina en su momento y de Alberto ahora es que el presidente empalidece el accionar de sus ministros y esos ministros a su vez se dejan empalidecer entonces vos te encontrás que ministros que deberían estar jugando un papel muy importante eh, prácticamente a la mayoría de la población difícilmente hasta conozcan su nombre en el caso de, de frederick indudablemente la, si vos me decís cuál la, la es gestión. la mejor imagen para un ministro de seguridad en un tema que indudablemente es importante para una parte importante de la ciudadanía más allá de todo el accionar que vos muy bien comentaste acerca de la nación, de Clarín y demás bueno, eh Berni, me parece, da mucho más el piné en ese aspecto que lo de eh, Frédéric, ¿no? Hugo Presman, te mando un fuerte abrazo, gracias por esta comunicación y nos seguimos encontrando aquí ahora, o allá. Ahora, eh, obviamente, coincido más en líneas generales con los lineamientos generales que ha evosado en algunos casos Frédéric que Berni, ahora... Eh, la pregunta es, eh, es como cuando vos tenés una situación complicada desde el punto de vista penal, y ¿a qué me a qué abogado recurrís para salvar la situación que no vayas en cana? ¿Al teórico o al práctico? Cómo les gusta a los hinchas de los cuadros grandes hablar de penales, eh cuando las papas queman. Te mando un fuerte abrazo, Hugo. <ríe> un gran abrazo, Gabriel, y muchas gracias por el llamado. ¿eh? Chao. Seguimos en La Señal Ho sbagliato tante volte ormai Che lo so già Che oggi quasi certamente Sto sbagliando su di te Ma una volta in più Che cosa può cambiare Nella vita mia Accettare questo strano appunto 19.22 Bueno, muchos saludos aquí para Fabiana Milcar Cabanellas y su hijo Y toda la gente del boxeo Alito A.P. que se adentra en otro de los temas planteados Los venucinos viven en las nubes Pero las venucinas bajaron en Buenos Aires con unas sombrillas claras Vieron que, al igual que tantos argentinos, eh, la vida en Venus está en las nubes Walter Rabioso, en la columna deportiva de Presman Fernández, Salito de Peña, que está buenísimo. Camilo Porto Rojas, excelente editorial del primer tramo, Gabriel, estoy escuchando con minutos de retraso, está en día laboral, concuerdo con cada concepto, esto va por mi cuenta. El frente de todos ha demostrado a veces en forma desmedida su amplitud. El señor Berni parece estar dispuesto a fracturar. Todo su accionar de un punto a esta parte parece encaminarse en esa dirección. Eso sí, no aparenta intenciones de ser él quien salga, prefiere ser echado, comillas. Un dato que no es posible pasar por alto, dice Camilo Puerto Rojas, es el rechazo de amplios sectores de la base social peronista, sindicatos y movimientos sociales hacia su figura. El señor Berni no es tonto, debe tener total conocimiento de ello y sin embargo no regula su conducta. Si sí de lo que se trata es de construir al interior del peronismo la conducta del ministro Perón dista mucho de encaminarse en ese rumbo. Mi viejo suele repetir una frase a quienes aseveran ser peronistas y no obran en consecuencia. Lo disimula usted bastante bien. Alito A.P., e. otro caso, como los que mencionás, de campaña mediática, fue contra Víctor Hortel en el Servicio Penitenciario Federal. Macarena Alonso, aquí escuchando el programa, son unos genios, Hernán Vázquez, yo quería ser venusino pero no conseguí el decodificador, esto es solo el comienzo Acá nos avisan que el maquinista confesó que había anulado los frenos, ¿sabe? no La información acerca de la tragedia de Once Faustino Velasco, eh, si es el día del boxeador acordémonos de Gatica y todos los que hicieron grande el boxeo argentino Nos dice Alberto Ortiz, ¿tiene aire Presman actualmente? Los escuché en el tren. Tiene el tren, aquel programa que pusimos en 2004 en cooperativa. Después yo estuve con la previa, ya nada será igual, ¿eh? terapia de grupo, este, con todo el equipo ahí durante bastante, bastante tiempo. A ver, siguen llegando los mensajes, siguen llegando los mensajes. Me aburro, dice Julio Fernández Varaibar, Presman es un gran polemista de polémicas antiguas que ya a nadie le interesa, se quiere pelear con, con Hugo, Julio, hablando, estamos hablando de fútbol y boxeo. Escuchando la señal, presente siempre mientras meto laburo, de desempapelado, lijado más pintura. Papo, unos matienzos, inspiran. Abrazo grande, vamos la radio, dice Mariano Liva. Muchas gracias Mariano por el saludo, y bueno, por reivindicar a papo acá, que está siendo impactado eh, por fuerzas musicalmente destituyentes. Enrique Martín, hablando del tema, ¿cómo debe interpretarse que ahora, al mismo tiempo, Clarín, Página 12, TN y C5N, estén pidiendo la cabeza de Berni con los mismos argumentos? Sugiere. Carlos Aira, que viene corriendo por los palos, Bueno, hoy Enrique estará en abrir la Cancha, recuerda, hablando de Luis Ángel Firpo. Feliz día, dice a todos los gozindangas. Eh, hoy hay más asociaciones que hace 30 años, es un mercado mucho más amplio. No existió, dice Carlos, revista más aburrida que el gráfico dirigido por Panseri. Tuvieron que llegar Fontana Rosa, Juvenal y Arbizone para hacer una revista única. Lo echan a Panseri por la caída en las ventas, era una revista aburrida, intragable matamos un instante la cortina para poder ubicar el resto de los mensajes a una volta en più qué cosa puedo cambiar de la vida mía aceptar en puesto tranoamento está solo triste tras la gente que está pasando al camino Acá el querido Jorge Rachir Nos informa que han ido Desde el discurso libertario Anarquista al combate anti Anticuarentena filonazi Pablo Gerardo Olano Cuando salte Berni ¿Quién va a festejar? Hay que tener en cuenta eso Nos asegura Hay muchos recuerdos para el querido Mario Cafiero. Entre los mensajes nos hacemos eco y consolidamos eso. Paolo Gerinde que nos informa sobre Estados Unidos, milicias civiles de un lado y del otro de Louisville, Kentucky. En la última foto nos nos postea un abogado de Derecho Civil que según cuenta lucha en contra de las milicias en las calles. Después de decenas de amenazas decidió continuar su labor portando armas pues teme por su vida junto a él finalmente apareció la policía hay más, Pablo Gerardo Olano Federico es la que felicitó al ministro de seguridad de Jujuy pregunta y bien, si Marcelo Rey gracias por las observaciones ¿Eh? aquí Hernán Vázquez al que le entregó la formación al maquinista, lo mataron y no le robaron nada ¿Mm? y más saludos Carlos Alvisu Eh, bueno, sigue llegando aquí Aquellos que se hacen presente con posterioridad Daniel Vilá, un fuerte abrazo Juan Nieves Amigos que escuchan el programa Gracias a los amigos que nos acompañan Federación Gráfica Bonaerense Corriente Federal de Trabajadores Unión de Músicos Independientes Ediciones Al Arco Primera Editorial Argentina e Independiente De Literatura Deportiva del País www.edicionesalarco.com.ar ¿Por qué no usas carro? Vos despacio, voy acá nomás Me quita el aire No hace falta, son años Se me aplasta el pelo ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. la calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo.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 Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo a